Q Q Q Q Unite para acá, Paraguay vive. Estamos en la vueltita número 31 de Paraguay vive. Otro pasito más en el tiempo, otro número. Otro número que es que se relaciona con otros números, con el día 5, con el mes 11, con el año 2015. Y esto es Paraguay Vive y el que les habla Ángel Fernández Yegman. Estamos acá para iniciar este tramo. Este espacio de emociones, noticias, información cruda, real. Y estamos transmitiendo desde el estudio de la Retaguardia, que es una una verdadera trinchera de los derechos de los reclamos, de las voces diversas, tan diversas que hasta este podemos estar nosotros acá también transmitiendo. Y, y nos opera el equipo, el sonido, los volúmenes, Natacha Bianchi. Gracias Nati. Y está Luciano, en este momento especial, Luciano Arruga. Es un momento especial por varias circunstancias. Primero cambió el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Local puede significar mayor vulnerabilidad para la familia denunciante. E investigadora del destino del porqué de la presencia y de la ausencia de Luciano. Y estamos en momentos cruciales donde tenemos por delante un buen desafío democrático, el balotaje, el balotaje, como dicen algunos, balotage. Y acá se define dentro del marco de la democracia sin violencias, más que las exacerbadas violencias verbales, adjetivada hasta el cansancio, que muestra bajezas, que muestra los oscuros, los oscuros recovecos de la política. Bueno, pero ese es el sistema que tenemos, es un sistema político construido alrededor de la democracia. Ese sistema político tiene elencos de gobernantes, de candidatos, de dirigentes que se dicen dirigentes y no dirigen a nadie. Que los medios de comunicación y la opinión inseminada con ideas que no lo son propias los asume como los dueños del poder. Pero cuando uno empieza a revisar un poquito más al fondo se da cuenta de que ...de que el poder... ...muchas veces el poder de los políticos... ...está en manos de empresas... ...de intereses transnacionales... ...de políticas... ...y en este caso... ...hay dos proyectos... ...un proyecto... ...articulado dentro de la patria grande... ...en búsqueda de soberanía... ...e independencia... ...un proyecto... ...que reivindica la industria nacional... Un proyecto que elige cómo y cuándo endeudar su futuro. Un proyecto que le dijo basta a la discrecionalidad del Fondo Monetario Internacional. ¿Seguimos en sus garras? No. Seguimos en garras de otros acreedores. Pero no es la misma situación. No es la misma situación. Y esto es Paraguay vive capítulo 31. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Luego de nosotros sigue Patria Soñada, el programa del compañero Jorge Soler, hijo del desaparecido Miguel Ángel Soler, secretario general del Partido Comunista Paraguayo. Asesinado, torturado y desaparecido en las catacumbas del estronismo Y nosotros, como decimos, salimos los jueves de 19 a 20 O de 7 a 8, como quieras, de la tarde Los sábados de 10 a 11, el domingo de 9 a 10 Y los días martes en dos capítulos, a las 14 y 22 horas Siempre por la retaguardia. Total, te los puedes escuchar mientras vas en el colectivo, en el celular, en tu casa. Lo puedes escuchar un poquito, bajarte lo que te guste, lo que no, déjalo. Y lo que te dé para pensar, mejor. Y si no, acá vamos a estar otra vez. Y, y como decimos que nuestro eje es Paraguay, y es re, verídicamente, porque creemos que en Paraguay se define mucho de la unidad latinoamericana, especialmente en la región sur, Eh, y tiene hitos Paraguay y tiene paradigmas y un paradigma se llama masacre de Curuguaytí así que vamos a ir primero con el institucional de la masacre de Curuguaytí y después vamos con las últimas noticias del juicio así es así es así es descriptivo descriptivo este ahora vamos a pasar a las novedades pero siempre como nunca sabemos si, si antes no nos escuchaste y si, si no nos escuchaste te damos la bienvenida esto que esto que acabamos de, de compartir no, no es son efectos especiales no, no es algo simulado no es algo editado es, es el crudo momento de la realidad. Y en esos pocos minutos, la mayor cantidad de vidas se perdieron. La mayor cantidad de vidas, primero casi todos los policías, en realidad todos los policías, y después los campesinos, más los que se fueron este, asesinando a lo largo de la noche y los habían dejado heridos para, para darles muerte después pero porque si no hablamos de masacre masacre de Curuguaytí se transforma en una consigna, en un cartel este, en, en una reivindicación y, y después cuando la marcha continúa en la reivindicación se pierde de vista qué fue lo que lo originó y esa balacera fue una balacera y una masacre programada digamos meticulosamente preparada hubo un juez que dio una orden, hubo una fiscal, un Ministerio Público Fiscal del Paraguay, en cabeza del actual Fiscal General del Paraguay, que permitió que esto sucediera y legitimara, con la anuencia de la justicia, semejante masacre. Se enviaron 400 policías, algunos desarmados, que son los primeros que murieron, un cuerpo de élite escondido en la vegetación. Balas, las escuchamos. Esos, esos sonidos no son sonidos de las escopetas rudimentarias que se encontraron en manos de los campesinos. Esos sonidos son fusiles de asalto automáticos. Al día de hoy, en ese juicio donde los únicos sentados en el banquillo de los acusados son los campesinos, a quienes este, se les quita el rol de víctima para transformarlos en victimarios. Victimarios no solamente de los policías, sino también de sus propios compañeros campesinos. Ese es el juicio de Curuguayti. Y las novedades que tenemos respecto al juicio es que, en el día de hoy jueves se volvió a suspender la audiencia por una nueva petición hecha por los abogados defensores pero si sí pasó algo en Curuguaytí y si sí está pasando algo en Curuguaytí y lo que funciona en Curuguaytí es la prebenda el contubernio la estafa y la desaparición el intento de hacer desaparecer la causa masacre de Curuguaytí ...del escenario público. como quieren hacer esto? Aparece una moción de donar... ...las tierras de Marina Cue... ...o sea, quien no es el poseedor... ...el ilegítimo... ...tenedor de la tierra... ...que con su sola palabra... ...consiguió que un juez, una fiscal... ...y 400 policías ejecutaran una masacre... ...que aparte de sus consecuencias dramáticas... ...que aún hoy se siguen sufriendo... ...porque quedaron muchos heridos... Sirvió para desalojar un gobierno democrático y legítimo, el gobierno de Fernando Lugo. Y se entronizó en el poder un usurpador, Federico Franco. Y la primera comitiva internacional que llega a Asunción del Paraguay a darle el beneplácito fue la comitiva enviada por el PRO, encabezada por Patricia Bullrich, por Pinedo, creo que ha habido Amadeo, cuando toda la sur la CELAC y el MERCOSUR suspendió a Paraguay hasta tanto restituyera el orden democrático, estos sátrapas fueron a rendir pleitesía y asegurar el respaldo a los golpistas. Hay dos proyectos, dos países y dos mundos en pugna. Y vamos con el detalle de... Esto es así, en el día de ayer se realizó la audiencia pública Marina Cue, desde 1967 es del Estado, así dice el anuncio. Esta audiencia pública se realizó a las 14 horas en el Salón VIP de la Cámara de Senadores. El, el evento tuvo por objetivo posibilitar el debate y conocimiento público de los intentos de legitimación de la usurpación de las tierras de Marina Cue por parte de la empresa Campos Morombí del Clan Riquelme esta vez con un proyecto de ley que pretende donar esas tierras al Estado para convertirlas en reserva natural al cuidado de las Fuerzas Armadas. Marina Cue ya fue donada al Estado en 1967 y esa donación aceptada por el Estado representantes del INDER, que es la Secretaría de Tierras del Paraguay, la Procuraduría General de la República, el Senado y el Poder Judicial, así como un experto independiente en el tema, representantes de familiares de víctimas de la masacre de Marina Cue y de la articulación por Curú estarán en el panel de la audiencia pública. Marina Cue es del Estado. Ningún intento de blanqueo cambiará eso. Articulación por Curú Y vamos a agregar otro detalle importante que está apareciendo ahora y cada vez, o sea, en el juicio no aparecen, pero aparecen, este es un detalle que no hay que perdérselo, porque lamentablemente son los últimos eh, instantes en que estuvo con vida el comandante de la policía Lobera, que luego es uno de los primeros asesinados, tal vez por otros policías. Vamos con el, el reporte 1 entonces ahí está contigo el grupo grupo voy a pasar con lo Vera. Eh, sí, eh, para que pueda coordinar a donde eh lo eran allí. El grupo que va a entrar al frente. Le aplica cómo está el operativo y cómo en qué momento vamos a contactar una tema cuando salga el rayo. Bueno, acá le paso todo lo de allá para que haya coordinación. Vale, menos, no, no más. No, no, no, Buenos días, mi hija Cotacán. Tranquilo, señor. Sí, sí. eh, yo me ¿Sí? dijo el abuelo que no estaba, muchas gente, no. eh, señor. Si cuenta, ¿qué ¿No? pasa eh, si me eh, si cuesta más o ahí? Y la idea era siguiente. El eh, ¿Sí? grupo antimoquil todo montado. Tiene que apelar directamente. Ustedes de este lado, no están en lado. Pues cualquiera hay que lo dejar y sin ah. que haya no problemas, la... vas son de vacil de goma y de arrección. Ah. Y eh, grupo táctico, tanto de la foto como de la queba, a estar deteniendo esta huelga por si haya falta. Ah, a cor i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 és m'ho vaig a dir me ha quedat tan béol o que ha de ya dice que se le menciona aquí yo recuerdo que mañana yo digo tengo que decirlo pues de ese lado también tenemos un nombre no sabes pero me dijeron por olvidarte sudaste y alma y alma y alma haciendo un viaje morir a San José pero això no va que coneix que no diu. Així que no. Així que no. Així que no. Així que ¡Se tengo ahorita! ¡Se tengo ahorita! Así nomás es la cosa. Eso es crudo, crudo, crudo. Y ustedes fíjense cómo... Esta, esta maraña de, de la masacre de Marina Cue va mostrando distintas caras. Eh, en las voces que se escuchan, ahí detrás escucha una mujer, esa es la fiscal que dio y acompañó el operativo policial. Ahí escuchamos cuando estaban planificando cómo organizar las fuerzas de ataque, las fuerzas de tarea policial, que estaba lista para avanzar y cómo lovera combinaba con quienes estaban en el terreno, los policías que ya estaban desplegados alrededor de los ocupantes de la tierra de Marina Cue, cómo iba a ser el operativo. Lamentablemente, y en este caso hay que hay que hay que ser este el señor este Lovera más allá de lo que él fuera o no fuera evidentemente Eh, a alguien le molestó, porque les comento en Paraguay, nada es casual. Que lo hayan puesto a la cabeza del operativo, y que el primero en morir haya sido él, con una bala de fusil automático, por encima del chaleco antibalas, cuando se ve la imagen, el hombre está eh, tiene chaleco antibalas hasta, hasta en los tobillos. Y ahí empieza la balacera que escuchamos anteriormente. Esto es una cara más, dramática, dramática, porque esto es crudo. O sea, estamos escuchando la voz del policía que primero es asesinado en la masacre de Marina Cueva. Y después está el gran culpable, escondido bajo las sombras, que es el juez que firmó la ilegalidad absoluta de aceptar por la sola palabra de una persona que dice esta propiedad es mía, pedir una orden de identificar a los ocupantes. Identificar a los ocupantes. Nunca la orden fue ni allanar ni desalojar. Y acá escuchamos a los policías directamente planificar primero la identificación y luego el desalojo y ya van preparados para leerle sus derechos a quienes ya dan por sentado que van a detenerlo. Esto es un rasgo más innegable de que esto es y fue una masacre programada. Y que la el arribo a la verdad de esta planificación meticulosa con distintos objetivos, evidentemente lo ver a alguien le molestó. No nos olvidemos que Eh, al poquito tiempo antes de Lobera, que era uno de los alumnos principales de la DEA y del FBI, el, el alumno uno de todos los gringos, este había habido un procedimiento donde se detuvo al jefe de la policía antidrogas vinculado al narcotráfico, y todo cerca de la misma zona. Queda abierta la pregunta, a ver, sabemos cómo la juegan los policías, ¿Por qué no pensar que esto fue preparado con varios objetivos? Sentar un precedente, marcar un punto represivo dentro del gobierno de Fernando Lugo, desalojarlo del gobierno y preparar el terreno para que llegue el gobierno que está hoy día en el poder, el gobierno de los colorados con Horacio Cartes. Así que bueno, eh, vamos a seguir buscando datos, vamos a seguir aportando, vamos a seguir enriqueciendo... Esta verdad que cada día nos muestra una fase más. Y ahora vamos a relajarnos con un poquitito de arpas de los corales. paramente hoy un poquito de dulzura y antes de entrarle a las noticias del Paraguay que la verdad muchachos si estamos en el eje dos países dos mundos dos proyectos este ahora, ahora vamos a ver qué explícito es esto pero antes de eso primero vamos a compartir una, una muy buena noticia ha sido hallado el identificado fehacientemente el nieto número 118 gracias abuelas gracias gracias argentina gracias a la justicia gracias a todos los resortes que nos ayudan a, a buscar en paz, en democracia y con el apoyo del Estado esta, esta, esta, esta este hallazgo. Se ha encontrado, luego de 38 años de trabajo, de búsqueda, de angustias, un nieto más, es el 118. Y en Paraguay no nos vamos a quedar atrás, así que primero, antes de entrarle a las noticias del Paraguay, vamos a ir con el institucional número 2, Yayó Eka, Yayó Eka topa. ¿Estamos yendo? Sí, señor. Yo nací en Suipache, Córdoba. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura astronista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 ¿Qué tenemos? Tenemos un Estado a favor, tenemos organizaciones tozudas, seres, compuesta por seres humanos, por personas, que no olvidan la dimensión humana del drama sobre el que se trabaja. Tenemos una organización como Abuelas eh, de Plaza de Mayo y, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que hacen la diferencia, que hacen la diferencia justamente por un detallecito, no pierden la dimensión humana del drama sobre el cual se trabaja. Y se trabaja es un decir. Y vamos a seguir comparando, por qué decimos que votar a Macri es votar al otro mundo, el mundo de los pocos el mundo que propone Club Bilderberg, ese club formado por casi 40 personas que detentan el poder estructural planetario, que son los que digitan los destinos de miles de millones de seres humanos. Ellos definieron que el mundo es el 26% de la población, el resto es descartable. Cuando a Warren mulford le preguntaron en un reportaje dentro del club bill pero usted se ha enterado que hay una guerra eh, política económica donde los gobiernos populistas socialistas están pugnando por por por eh, distribuir eh, la riqueza del planeta el tipo muy tranquilo dijo esa guerra ya la ganamos y por eso vienen y acabamos mientras tenemos a anastasia goiburú y a rogelio goiburú y a todos nosotros que eh, en la patria grande, ayudando y pugnando y estimulando para que se encuentren nuestros desaparecidos y de una vez por todas sepamos verídicamente qué es lo que pasó con ellos para definir y tener clara cuál es la metodología de la represión que instaura modelos económicos eh, y una de las herramientas es la verdad. Mientras tanto, el presidente del Paraguay, Horacio Cartes, dice lo siguiente, Cartes exalta figura de Stroessner, Hoy es fecha feliz, dijo. En el día del aniversario del nacimiento del torturador miserable Alfredo Stroessner, el presidente de la República del Paraguay, Horacio cartes exaltó al ex dictador derrocado en 1989 al destacar su figura y su gestión de gobierno. El primer mandatario recalcó que el 3 de noviembre es fecha feliz y que el mejor amigo de un colorado es otro colorado. Frase arquetípica del hombre que gobernó el Paraguay con puño de hierro por 35 años. Por su parte, el titular del Congreso Nacional, Marito Abdo, también tenía que dar un discurso en el acto oficial. Sin embargo, según comentó Cartes, no lo hizo porque no iba a aguantar celebrar la fecha feliz, aniversario del nacimiento de Stroessner. Eso lo iba a decir en la Cámara de Diputados. Y se limitó a decir frente a sus colegas, no me voy a aguantar no me voy a aguantar y le voy a desear a todos felicidades así que por eso decidió no dar el discurso a ver a ver a ver si vemos la diferencia a ver si aprendemos eh, de que no todo está ganado de que acá hay un combate de fondo que tiene que ver con la unidad de la patria grande con la unidad de la región sur de la patria grande, que tiene que ver con la unión de los pueblos, porque acá lo que estamos jugando es la diferencia de definir nuestras contradicciones por la vía política o por la vía de la resistencia a la cual nos quieren empujar con la aplicación irrestricta de modelo neoliberal, y represivo y de exhaustivo control social. ¿Qué más? Y ahí sigue Paraguay en el mismo camino. En el día de hoy tienen como gran noticia que el Paraguay suscribió bonos de deuda por 740 millones de dólares más. El Paraguay un país de desendeudado durante el gobierno de Fernando Lugo, está haciendo crecer su deuda de manera geométrica y es un dinero que no aparece ni en la infraestructura del país, no aparece dentro de los gastos del Estado, es dinero que desaparece y que lo único que hace es endeudar a los nietos y a los bisnietos de las actuales generaciones en el Paraguay, haciendo de esto que una isla una isla desde la cual atacar la unidad latinoamericana. Acá dice así, Paraguay va en el mismo camino de tren de endeudamiento que usó la Argentina. Respecto al conflicto judicial de la Argentina con los fondos buitres el economista Luis Rojas recordó que la Argentina se endeudó enormemente situación que explotó en 2002 cuando ya no podían pagar la deuda Paraguay sigue la misma línea según él El economista asegura que los estrados judiciales norteamericanos que tratan el caso juegan a favor de los especuladores fondos buitres que buscan romper el acuerdo que reestructuró la gran deuda argentina con el 93% de sus acreedores internacionales Esta situación coincide perjudica el grueso de los acreedores, aseguró, pues Argentina viene pagando regularmente la deuda acordada, situación que se verá afectada al aprobarse el fallo, aumentaría la deuda a 20.000 millones de dólares. Paraguay en el mismo tren. En el caso de Paraguay, Rojas opina que está siguiendo la receta argentina de los 90, que justamente llevó a esa situación de endeudamiento. Mucha de esa deuda se generó con bonos como los que hoy está sacando el Paraguay. El gobierno actualmente evite, emite bonos externos e internos, que le venden incluso a banco, incluso bancos locales, acumulando la deuda pública. Vamos en ese tren de alto endeudamiento acelerado. En estas condiciones tenemos la misma perspectiva del escenario argentino y el griego en pocos años. El gobierno celebra endeudarse, cada vez que emitimos bonos, debemos más platas a más plata a otros, el que presta es el que debe celebrar, aseguró. Eso es un gran éxito para los economistas neoliberales, recordó que hoy en día la deuda pública asciende a 1200 millones de dólares. Con los recientes bonos soberanos, este año el Congreso aprobó una emisión de 670 millones de dólares, sumando a los ya emitidos en 2012. Dichos bonos vencen en 2023 y 2024. La deuda saltará a 900 millones de dólares anuales para reembolsar por completo los préstamos, mientras que en los años previos se pagarán los intereses. Esto asegura sin contar con los nuevos préstamos que se irán generando teniendo en cuenta la nula intención del gobierno de generar nuevos impuestos a los sectores económicos más poderosos como la soja o los agroexportadores a ver A ver si nos queda claro que ...que acá hay una lucha de dos proyectos, dos países, dos mundos esto es obsceno pero es literal, eso es lo que tenemos que ver en Paraguay eh, después en el día de hoy eh, en el día de ayer, perdón eh, trasladan a choferes crucificados acordémonos ¿no? que están los choferes de la línea 49 resistiendo que llegaron al dramático a la dramática decisión de crucificarse en cruces de madera y estar este eh, acampándose es un decir, delante del Ministerio de Trabajo solamente para hacer atendidos por algún funcionario esto ya lleva muchísimo tiempo esta gente está en muy malas condiciones eh, hasta el país Oliva los va a visitar y cuando han querido acercarse otros gremios a ayudarlos fueron salvajemente reprimidos por la policía del gobierno de Cartes Bernardo Rojas, presidente de la central unitaria de transportes auténtica destacó en el contacto radial transmitido por la 1300 AM que la huelga de los trabajadores del transporte público de cargas tuvo un gran acatamiento llegando a las primeras horas de la mañana al 100% aunque hacia el mediodía se mantuvo un movimiento del 30% aclaró en ese sentido que incluso el 70% de acatamiento es un logro importante y un éxito por su parte, la confederación de la clase trabajadora responsabilizó directamente al gobierno por violar los derechos laborales apañando a las patronales que no cumplen con las leyes trasladan a los choferes cruz significado. Horas después de que se emite una orden de desalojo de parte del Ministerio de parte del Ministerio Público con acompañamiento policial, los choferes decidieron sin salir de sus cruces ser trasladados a otro lugar. Los compañeros se los puede ver este levantándolos desde el suelo, clavados a las cruces desde hace meses viviendo en una carpa pública. Esto este en qué deriva? Esto deriva en el gran paro nacional, paro general vamos a parar en diciembre de, eh, de en diciembre de este año vamos a parar vamos a hacer una huelga general y ahí vamos a meter la unidad de los trabajadores y antes de pasar una excelente noticia y un regalito que nos van a hacer desde la retaguardia esto es un aviso a los teletubis macristas para que no les para que no tengan dudas y para que no se equivoquen macri no mete miedo o sea por eso es que hicieron la campaña del bu y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 El miedo va a ser la reacción de los sectores populares que ya aprendieron que solamente con la lucha, calle por calle, se vence al totil, al totalitarismo. Esa campaña abu es para los telestubis, la otra es la furia del oprimido y manso que dice basta. Eso no lo vas a ver en la tele ni en el Facebook, lo vas a ver en vivo y en directo. Eso no va a estar motorizado ni por Sioni ni por Cristina.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 del 55, somos la juventud maravillosa de 1968 y la hora de los pueblos, somos la gloriosa JP, somos los internacionalistas que luchamos con los pueblos hermanos de la patria grande contra los opresores, somos la furia del 2001 contra el estado del sitio del pusilánime prófugo, somos los dedos en B gritando viva la patria en los campos de concentración de las dictaduras, somos los brazos abiertos de Néstor, somos la enjundia de Cristina, somos la certeza de Scioli, somos los que llevamos en la mochila y el morral el bastón de camo no pudieron con las bombas, no pudieron los fusilamientos, no pudieron desaparecernos, estamos, estuvimos y estaremos hasta la victoria, viviremos y venceremos. No te olvides, teletuvi, que en esta confrontación, en esta confrontación donde, donde se está jugando el destino del país, Cabe aclarar que somos profundamente democráticos. Cabe aclarar que sabemos aceptar triunfos triunfos y derrotas y ahí nos vamos con con con para ponernos en tema con Juana Azurduy, no nos olvidemos, vamos Cristina, te queremos. Así vamos, así vamos, así vamos con Juana Zurduy, que ahora tiene su, su monumento. Y antes de seguir, un poquitito más, un institucional de la campaña de búsqueda de ADN del Paraguay. En este caso vamos a escuchar a Derlis Villagra. Derlis Villagra, que, que nació en cautiverio, mientras su, su señora mamá era salvajemente torturada, nos dirige la palabra. A ver... Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista con una gota de tu sangre podes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1954,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 Hola, ¿hola? Hola, sí. Hablo con el doctor eh, Alan Yut. Sí, hola, hola, ¿Qué tal, doctor? Acá sí. le habla Ángel Fernández Yechman. Eh, y antes de, de agradecerle su participación y también agradecerle a, a Fernando Tebele, que no, nos, nos permite este este break y esta esta buena noticia, eh, también agradecerle de parte de quienes buscamos justicia en el Paraguay, Eh, ...aquella patriada que habíamos hecho por la causa... ...buscando que haya querella particular en Paraguay... ...que usted y por medio de abuelas también nos apoyaron... ...en aquel momento junto con el doctor Aguat... ...así Te que recuerdo. bueno, <ríe> muy agradecido doctor... Eh, bueno, ...como siempre, bueno. eterno... ...bueno, le, lo dejo lo dejo con Fernando para que hable... ...bueno... ...Alan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos... ...gracias Ángel por dejarnos... Este, ...por favor, meternos en el por nuestro, favor. ...este es un programa de derechos humanos al final ...absolutamente... ¿no? ...y es una gran noticia... ...esto que ya para muchos es conocido pero quizás algún oyente todavía no se enteró que encontramos al, al nieto 118 y es ni más ni menos que el nieto de Delia, Giovanna, hola, Alán. Sí, exactamente, sí, es el nieto de la abuela Delia, que eh, lleva mucho tiempo buscándolo, es una de las abuelas fundadoras, así que eh, en todos los casos la alegría es enorme, pero en este en particular se potencia por, bueno, que es una abuela que siempre estuvo al pie del cañón nunca nunca dejó la lucha pasando por momentos muy difíciles pero siempre siguió adelante y bueno eh, y hoy tiene de alguna forma un, un poco de una, una reparación para tanto dolor que es que su nieto se haya acercado a analizarse voluntariamente y que bueno sea como ella contó recién que, que se hayan conversado que puedan empezar a reconstruir esa relación que que bueno que debió existir desde el principio. Uh -huh. Es el hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, que eran militantes del PRT, eh, que fueron secuestrados el 16 de octubre del 76. Se llama Martín. Eh, vi, vive fuera del país. ¿Es el, es la primera vez, no recuerdo, es la primera vez que encontramos un nieto que vive en el exterior? Es la segunda. Casualmente, la... Segunda última ah, claro. nieta restituida, cierto eh, también de nieta de una de las fundadoras de Abuelas, de la primer presidenta, de, uh -huh. de hecho eh, también una, una dirigente muy reconocida en la historia de Abuelas, de, de Licha de la Cuadra, uh -huh. estaba en, en Europa, eh, se había analizado por vía consular, bueno, este es el segundo caso que da positivo por esa vía. Ya, digamos, es un procedimiento muy aceitado, hay muchos análisis que se hacen desde el exterior, pero bueno, que, que tenemos la suerte que den positivos son son estos dos casos. Uh -huh. eh, a mí creo que a muchos le pasará lo mismo la, la noticia no termina de ser de el todo alegre Porque en el mm. camino por encontrar a Martín La perdimos a Virginia, que es su hermana Y que sí. este, decidió quitarse la vida hace algunos algunos años En esa búsqueda infructuosa eh, ¿Es cierto Así que es. La, la, con su muestra de sangre lograron identificarlo? Sí, sí, absolutamente eh, Como decís vos, primero el, la tristeza bueno de que no esto no ha asociado antes eh, y, y que virginia lo, lo hubiera llegado a conocer o bien que ya no bueno no desde el otro lado ¿no? Eso de que no no se diera este encuentro antes seguramente incidió en eh, como tuvo cómo, o porque ella se a tomar una, una decisión de ese tipo, es decir, un dolor muy grande que, que se repara tarde y continúa produciendo más dolor durante todo este tiempo, eh, y como decís vos, es una noticia que, que bueno, tiene ese, eh, ese sin sabor o si se quiere, ese dolor también presente que es el que no, no se puede dar ese abrazo entre hermanos especialmente Eh, una hermana como Virginia que también lo buscó siempre incansablemente eh, realizando actividades de todo tipo, no, no no es que estuvo desinteresada en la búsqueda de su hermano, para nada así que eso queda eh, la verdad como algo muy triste y que también nos impacta en, bueno uno siente también la impotencia de... de de no haber podido resolverlo antes, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, con todo el, el, el respeto que merece la, la intimidad que Abuelas eh, en general guarda en estos casos, eh, la, ¿las personas que criaron a Martín son apropiadores o lo criaron de buena fe? Bueno, eso es algo que todavía va a haber que, que establecer. Por el momento no no, no tenemos un información concluyente sobre eso, pero y no, no sería prudente eh, decir una cosa u otra. No era, digamos, una adopción, no hubo un procedimiento judicial de adopción. Uh -huh. eh, sin embargo, para, para responder con de manera, digamos, certera esa pregunta, seguramente nos faltan unos cuantos pasos para tener algo más de información que, que iremos reuniendo en las próximas semanas. Uh -huh. Lo que decía Delia en la conferencia que terminó recientemente ahí en Abuelas es que no es común que un nieto recuperado el mismo día llame a la abuela para decirle que la quiere ver. Sí, en muchos casos eh, esa, ese encuentro tarda a, a algunos días y hasta a veces eh, semanas eh, y en otros, bueno, se, se, se pueden dar en, en el día... En este caso, la distancia fue lo que impidió que, que se diera porque la verdad es que eh, el, el diálogo que tuvieron fue digamos, muy cálido, muy lindo y eh, creo que lo único que impidió en que, que se produja el encuentro hoy es eso, es la distancia, pero muestra digamos, la, la predisposición de Martín, que bueno, no, no por nada él fue quien se acercó, ¿no? Quien quería conocer su identidad así que y eh, no nos sorprende si se quiere tanto como en otros casos que, que haya tenido esa predisposición pero no deja de ser una excelente noticia vamos hace que la sonrisa sea más grande uh -huh. eh, alan ángel te habla qué tal qué tal si vos, vos sabés que eh, bueno nuestro paraguay en nuestro programa se llama paraguay vive Y nosotros eh, trabajamos sobre la realidad del Paraguay y específicamente, o sea, tenemos otro tramo que es el tema de derechos humanos y el apoyo a la búsqueda de, de justamente de los parientes de nuestros desaparecidos. Eh, y la semana que viene, eh, Dios mediante, se va a lanzar en Argentina la campaña de búsqueda de muestras de ADN que ya bien avanzada en cabeza del doctor este Rogelio Oiburú, ya tenemos o sea, se han encontrado 34 34 cuerpos, eh, se ha conseguido parte del dinero para financiar este los análisis y de, de ADN, eh, y, y la verdad que yo te voy a sacar nada más que un minuto de esta de esta alegría eh, y como siempre nosotros corremos desde atrás los que buscamos justicia en Paraguay eh, y tenemos un presidente de la nación en Paraguay que el día 3 de noviembre, el, el cumpleaños de, de Alfredo Stroessner públicamente vivó y victorió y, y alabó a Alfredo Stroessner y a todo lo que hizo durante la dictadura, un presidente de la nación. ¿no? Y, y dos cosas que te dejo. Primero, la dimensión humana que mantiene abuelas respecto al drama sobre el cual eh, les toca trabajar. Cosa que es muy importante porque muchas veces vemos que en el tema de la victimología se pierde la dimensión humana y respecto a ese respeto no me... quería quería un poquito que nos cuentes cómo, cómo trabajan ustedes. No, bueno, la realidad es que eh, esta es una institución eh, que no es una institución de víctimas, ¿no? Las abuelas eh, en, en su origen son... Eh, bueno, personas que en su origen y en, y en, y en su actualidad son eh, personas que sufrieron esto eh, el daño de la dictadura de manera absolutamente eh, directa y eso hace que eh, todo el trabajo que, que se realiza esté marcado digamos, desde su propia experiencia, hay un contacto de, de parte de quienes trabajamos en la institución constante, diario, con ellas y... Eh, y bueno, y eso indudablemente hace que siempre la, la persona las personas estén antes que, que nada, ¿no? Uh -huh. Y fundamentalmente eh, produce, si se quiere, una reflexión o hay una reflexión constante a partir de las distintas experiencias de vida. Eh, la verdad es que uno dice, bueno, no, nunca todos los casos... Eh, no son igual nunca un caso es igual a otro perdón y, y la verdad que eso más que, que un eslogan significa que la experiencia de trabajo se va nutriendo de las distintas experiencias de vida de cada una de las abuelas de cada uno de los familiares de cada uno de los nietos eso va eh, produciendo reflexiones sobre el trabajo que hacemos encarándolo eh, de, de manera distinta este año por ejemplo, Eh, producto de, de esa reflexión justamente se, se incorporaron profesionales nuevos de del de trabajo social, eh, hacer un poco de contención si se quiera de nietos restituidos eh, en el último tiempo pero también restituidos quizás hace 20 años sí. es decir que hay un seguimiento de, y una contención de lo que va pasando con, con este estos nietos y estas familias, eh, incluso mucho tiempo después de, del resultado del análisis de ADN, y básicamente porque el, el ADN obviamente es algo insustituible y uh -huh. fundamental para, para llegar a recuperar la identidad, pero también somos conscientes que la auténtica, digamos, recuperación de la identidad, es un proceso mucho más largo, ¿no? Uh -huh. Mucho más complejo que simplemente un análisis de ADN. Uh -huh. Así que, eh, bueno, creo ¿Qué? que nuestra nuestro trabajo, como digo, se nutre de esa experiencia, de la experiencia de las abuelas y y bueno, te agradezco no, las palabras que te, por favor, por favor. Alan, te dejo con un, un último tema ya que ya que Ángel te corrió un poco de tema yo voy a acordarte <risa> a, un a un tercer tema pero que de todas maneras estaba pensando mientras te escuchaba, que también tiene que ver con la identidad nosotros esta semana y la anterior estuvimos haciendo eh, a partir del laburo de familias y amigos de Luciana Rúa en Zapala, Neuquén y nosotros nos acoplamos desde aquí de la retaguardia y también desde FM La Caterva a transmitir el juicio a los tres mapuches a, a Relmu, a Martín y a Mauricio eh, y me, me, me comentabas hace un ratito que la conoces a, a Relmu Sí, sí, la conozco a Relmu desde muy chiquito porque yo eh, nací en Esquel y la familia, eh, de, digamos, donde se creó Relmu y mi familia eran, eh, bueno, muy muy amigos nuestros nuestros padres y de hecho, bueno, compartí después yo, me, de, desde que él me fui muy chiquito, a los tres años tres años y medio, pero después sí, muchas ocasiones eh, ellos vinieron a Buenos Aires o yo mis hermanos, digamos, fuimos para allá, compartimos vacaciones juntos, es un poquito más grande que yo, pero pero igual eh, digamos esto compartí algunos cuantos veranos en su casa y Eh, ...bueno, y hay un contacto... Eh, ...muy fluido entre nuestras familias... ...en particular... Eh, ...en... ...veamos... Eh, ...el... ...el hermano de Relmu... ...bueno, también... ...nos vemos bastante seguido... ...viene bastante seguido acá... ...a Buenos Aires... Y ...con ella si bien... Eh, ...hace algunos años que no nos vemos... Eh, ...siempre vamos siguiendo un poco lo que eh, hace cada uno y la verdad es que estos días fueron, bueno, eh, si se quiere, muy muy angustiantes eh, por lo que estaba sucediendo con su juicio. La verdad es que por distintos compromisos justamente no no no pude estar ahí acompañando y apoyando eh, la lucha que, que lleva adelante toda la comunidad y en este caso, bueno, el juicio tan injusto que, que les tocó enfrentar, eh, y bueno, justamente fui siguiendo las vicisitudes del juicio a través de internet, y en particular por la transmisión de ustedes, hasta sí. la verdad es que escuchando toda la mañana las instrucciones al jurado, creo que no debe haber antecedentes instrucciones al jurado más largas que las que vieron hacer, eh, creo fue más de una hora y media, uh -huh. y, y bueno, después la, la alegría de el veredicto creo que la condena eh, en una, digamos uno que creo que no debería haber existido ninguna condena no pero para lo que va buscar indudmente eh, la fiscalía en un proceso tan injusto uh -huh. las acusaciones principales eh, casi, este, bueno no puede ser más que, que reconfortante uh -huh. este, también bueno o sea la particularidad de que uno de los abogados de rey que trabajé mucho tiempo con él Es un gran amigo también Que ahora, bueno, viviendo allá en el sur Hace mucho que no lo creo Darío uh -huh. Soski Pero eh, más allá de eso el, En definitiva Bueno, lo que yo te, les comentaba por mensaje Era que, que la verdad es que Fue importantísimo poder seguirlo A través de la radio de ustedes Porque no, no había otra forma sino no no fuera el Twitter o uh -huh. eh, a, a algunas notas de prensa, y me parece que es muy importante su transmisión. Así que la verdad les confieso que, eh, que personalmente no, no me gusta mucho hacer notas después de que hay una restitución, porque es momento para que hablen las abuelas, los familiares, no no los abogados, este, pero bueno, eh, un poco haberme sentido tan cerca de red muy veces a la transmisión de ustedes que nos a aceptar su, su pedido esté partiendo te hago teniendo presente justamente que, que también es una forma más de, de llegar a, a otros espacios y bueno difundir más la, la lucha de Abuelas. Bueno, gracias en nombre de familiares y amigos de Lucía rúa que generaron la señal de Jan Neuquén, de FM La Caterva y de nosotros, la retaguardia que este, estuvimos bancándola desde acá. Te mandamos un abrazo y gracias por este por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias Alan. A Hemos charlado con Alan Yud, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, me voy y le debemos unos minutos a Jorge. <ríe> y ya nos vamos. No te, no te olvides, Paraguay vive, escucha y levántate. No todo es igual, hay dos proyectos, dos mundos, dos países. Nos vamos. Escucha y levántate, el mundo está por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 No daña a los demás Escucha y levántate El mundo está por fallecer Codicia, hambre y desnudez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 y d'no lania luz de mar Donde tú felicidad no daña luz de mar Donde tú felicidad no daña luz